y Fabián pérez te saludamos buen día Buen día qué tal cómo le va cómo and vos? todo bien bien bien sí este, la verdad que después de terminar la primera fase con el con el objetivo cumplido este en el sentido que bueno tratamos siempre del primer momento que, que llegamos y que empezamos a hablar de, de siempre de, de tener objetivos bien bien altos y bueno por ahora lo conseguimos cuál sería el objetivo alto conseguir el ascenso Eh, mira, eh, desde el momento en que se empezó a armar el equipo de la Vázquez, siempre fue tener un equipo muy competitivo y, y tratar de pelear el, el ascenso. Eh, el, el año pasado, eh, en su momento, se estuvo en conversaciones de, de adquirir para jugar la A, este, pero bueno, eh, en su momento el ingeniero Pepo, que es bueno, hoy el gobernador, el gobernador de la, de la provincia... provincia este estuvimos charlando y, y él prefería hacerlo por la deportiva y bueno, para eso se armó este equipo y, y estamos peleando eso no con nombres contundentes eh, en cuanto a lo que es torneo nacional de ascenso y hasta tal vez también liga nacional, porque varios jugadores han jugado en Villa Ángela con, con tu equipo cuando jugaron la liga y otros provenientes de otros equipos con mucha experiencia en TNA no sé, el caso de Ariel Sago para marcar uno de los que más liga ha jugado Eh, Sebastián Picton que ha tenido también su experiencia en Liga Nacional un, un equipo que ha encontrado un altísimo rendimiento Y que ha encontrado también en la conferencia Un rival tal vez Por el registro que consiguió Sorpresivo como es Indú eh, Sí, sí eh, el, Desde el momento en que se empezó a armar Villámbara en la Vázquez este año La idea era primero eh, Repatriar los jugadores locales ¿no? claro El caso de Ariel Sago El caso de, de Pitu Sopler Eh, agregarle a este a Valle, a Pepa Valle, agregarle a, a Gonzalo Lapigorde, ¿no? Este ese un poco fue y también eh, que venga Martín Sequeira, que es de la provincia y uh -huh. también de Southampton Picto, que son de resistencia. Eso cobra la, la idea darle mucha identidad al equipo a nivel de Villángela y a nivel de la provincia. Este, ese diríamos fue aparte de los jugadores que yo yo quería eh, quería traer, ¿no? Así que este se, se armó un equipo con esa un poco esa esa tónica y bueno también dimos con un extranjero que que realmente tiene muy buenos antecedentes jugó todo en, en ligas de primer nivel como el caso de prowell eh, venía él de un parate prolongado de un año un año y medio eh, él en el momento que iba a firmar este que un equipo de la liga A de Italia le detectaron una un problema cardíaco Eh, se sometió a una intervención quirúrgica en Estados Unidos y bueno este pero es un jugador realmente de, de mucha valía para esta categoría no siempre has tenido un buen ojo para elegir los extranjeros, Jorge eh, sí sí yo creo que también es, es revisar mucho, mirar mucho y y también se necesita ese costo de suerte de que por ahí sí. el caso en el momento de Philip, no claro eh, por ahí cuando me preguntan cómo lo trajimos a Philip. Eh, la verdad fue este lo hicimos con un agente eh, colombiano, o sea, nada que ver y bueno, así vino al, al mercado argentino dar de Y el caso de Probel también es un jugador que en su momento no quería venir a jugar la segunda categoría de la Argentina y después de creo que lo esperamos 10 días hasta que dio lo okay, que y bueno, y llegó y llegó a nuestra ciudad, ¿no? Gallego, lo podés saludar a Jorge Zapolovera. Nos saludamos a, a, al zapitoa elpolo Vera este <coughs> ha atentamente lo que lo que dialogaba con Matías y, y teniendo en cuenta lo, lo importante que es para la categoría tener un buen extranjero no porque por ahí nada al ser tres como máximo al tener nadie que que pueden ser desequilibrantes alguna figura que pero el caso de Walter germán que Pablo pintero eh, Leo Gutiérrez Aquellos jugadores que que son consagrados por ahí eso hace que que el extranjero pase en esos equipos a, a un a un segundo lugar no este jorge, pero en el tenatos aquellos equipos que han han pegado ascenso o han hecho buenas campañas siempre han contado con con extranjeros decisivos no y el extranjero que tenga ah, este capacidad para rebotear capacidad para golear que le guste el roce, porque es una categoría diferente no. Sí, sí, totalmente. Este, sí, lo que lo de lo de Probo él es un eh, yo creo que el americano sacando el el anteúltimo juego con Hindú, este que jugó para mí el mejor partido, yo, la verdad, hace mucho tiempo que no había un, un extranjero jugar en el nivel que jugó. Eh lamentablemente el último partido con Lovera tuvo una una al inicio del partido tuvo una pequeña lesión en el tobillo que no no no lo no lo no le permitió jugar al 100% el de 31 puntos de sí, Jorge sí, sí sí sí sí jugó jugó lo que pasa es que es un extranjero eh, a ver que está acostumbrado estuvo acostumbrado a jugar en muy buenos equipos entonces por ahí él tenía eh, por ahí eh, muy acostumbrado a, a ser un jugador de rol claro eh, porque es es un es un jugador que pasa bien la pelota que juega de espalda Laro juega de frente eh aparte como persona eh, no es diez puntos es mil puntos pero la verdad es que mm. es una cosa una cosa es contarle otra cosa es convivir con él y él por ahí es muy acostumbrado a ese a ese a jugador de rol entonces uno por ahí le pide que no sea este es demasiado bondadoso con la pelota a ver si me entiende lo que le quiero explicar él tendría que ser eh, y, y fue lo que fue contra hinú por ejemplo mucho más agresivo él y que en esta categoría es muy difícil por ahí que lo puedan defender el uno contra uno tienen que estar ayudando constantemente y eso con la calidad por ahí que tenemos nosotros jugadores, eso ayuda mucho, ¿no? Sí. Eh, ¿Y cómo ves a tu equipo? De cara a lo que enfrentaste, de cara a, a cómo se armaron los demás, ¿para qué están ustedes, independientemente de que, obvia, obviamente, aquel equipo que supo impostar y que tienen presupuesto? Porque me imagino que, además del presupuesto, la elección del extranjero, el hecho de haber, este entre comillas, repatriado a mucha gente que todo paso por el club, que está identificado con la institución para que la gente acompañe, y hacer una localidad fuerte, que está identificada con el equipo también, porque los rivales juegan y vos, ¿qué es lo que pasa al alrededor? ¿Tenés mucho más que el resto? ¿Tenés igual? ¿Ves que hay equipos que son mucho más fuertes que vos? Eh, a ver, eh, uno por ahí, eh, yo la experiencia que tengo que el TNA que eh, los nombres no, eh, no ganan con apellido, solo no se gana el TNA. Ustedes, como lo dijeron, es una, es una categoría este, muy competitiva, muy pareja. Yo considero que cualquiera le puede ganar a cualquiera. Por ahí, algunos equipos con un plus en el sentido de tener algunos jugadores de, de, de, de muy buen nivel o por ahí con planteles un poco más largos que otros planteles. Eh, nosotros, por ejemplo, uno de los problemas que tuvimos este es que siempre tuvimos el tema de lesión. Eh, primero, con cuatro o cinco partidos no jugó Schopler después se nos lesionó Martín Sequeira después se nos lesionó valle siempre diríamos, recién ahora estamos recuperando un poco eh, este a los jugadores eh, yo creo que un, un gran problema que tiene el torneo nacional de ascenso, de la mayoría de los equipos es que son muy cortos este desde el momento que hay 6 fichas mayores eh, un sub-21 y un sub-23 eh, después las otras son todas fichas eh, sub-19 Eh, es muy difícil tener un equipo largo claro. eh, eh, aparte con, con, con, con la ciudad que eh, con la que, que se está jugando eh, siempre se tiene el equipo uno o dos jugadores eh, lesionados o que no pueden entrenar entonces es muy difícil eh, tener eh, ser muy este muy parejos a nivel de este de la competencia yo creo que eso es algo que hay que Este, para el año que viene hay que reverlo porque lo que lo que nos pasa a nosotros le están pasando a todos los equipos sino eh, nosotros en el momento eh, se hicieron consultas, se hicieron encuestas técnicos con los jugadores, donde cada uno puso su posición y creo que todos estamos de acuerdo que no era esto lo más conveniente para el TN Por definitiva, para mí le saca eh, eh, baja un, un peldaño de, eh, de calidad eh, los juegos, no al no tener Hay mucha diferencia de de, de jugadores de eh, mayores por ahí con chicos sub 19. Acá hay que tener claro. en cuenta que los mejores sub 19 no están en el PNEA. Claro. Yo yo como técnico de la tampoco si yo tengo el tercero hace mío en sub es un sub 19, por más que no juegue, pero yo lo tengo por si se me lesiona uno, yo tampoco lo usar. Entonces, no no están los mejores sub 19 en el PNEA. ¿Y A las prácticas cómo las organizás vos, Jorge? las prácticas. Sí, independientemente si tenés o no lesionados, porque también se te complica jugar el 5 contra 5 si tenés un pibé 19 que tiene que ir a la escuela. Totalmente, ese es, ese es un problema. Eh, uno no puede por eh, generalmente nunca se puede hacer un 5 contra 5 parejo, porque eh, los sub19 hay que tener en cuenta que es el noveno y décimo jugador. Y, y por ahí es muy es muy difícil. Yo esto esto lo que yo estoy diciendo se lo va a decir cualquier técnico del TNEA, es un problema Este eh, es un problema muy grave pero bueno, eh, por ahí hay que arreglarse con lo que uno tiene, pero yo les doy un ejemplo, a mí yo soy un, un técnico que me gusta defender toda la cancha uh -huh. correr toda la cancha los 40 minutos te y si, y si yo tengo 6 jugadores 7 jugadores eh, tengo que jugar 48 horas y tengo que viajar, ¿cómo hago? yo tengo que decir, bueno, che muchachos vamos a meter un poquito atrás, vamos a defender zona vamos", o sea, ya, no, ya está cambiando lo que uno pretende hacer dentro de una cancha Seguro, seguro, sí. seguro, seguro. ¿Será un tema de revisión para la temporada que viene? Eh, eh, realmente eh, el nivel de juego, por lo poquito que podemos ver, eh, no, no no es el mismo que tenía el torneo nacional, es una cuestión lógica en nuestra temporada. ¿no? Sí, eh, yo creo que eh, hay buenos equipos, ¿no es cierto? Eh, pero la mayoría de los los equipos... Miren, el otro día enfrentamos a Obera, a ver, les faltaban 3, dos mayores y un y el sub 23. Claro, le faltaba Bec, Brezo y Gandoy. ¿Y, y Gandoy? Claro. Eh, eh, yo eh, no quiero estar a pil de del técnico, de Oberaz, pero pero pobre le le tocó eh, que lo mismo le puede pasar a mí o le puede pasar a cualquiera. Eh, estamos hablando de chicos sub 19 que tenemos que jugar en, en una categoría donde hay extranjeros, no es que están jugando con y y los U19 lamentablemente a qué técnico no le gustaría, decir bueno, che, mire, tengo este equipo de chicos de 19, eh 2 3 selección argentina, a, a todos nos gustaría, pero la realidad no es esa. Los papeles son muy lindos, pero la realidad no es esa. El, el básquet sí. argentino hoy no tiene tanto sub 19 para este, para que estén eh, para que estén en, en, en, en el DNA, ¿no? Jorge, un abrazo grande. Han cerrado una una, una muy buena primera fase. Y, y esperemos que, que, que sigan moldeando este, este muy buen equipo que, eh, reitero, en cuanto a los nombres previos, eh, propios y, y desde las jerarquías individuales, con tres, cuatro otros equipos más del TNA, son, al menos en la previa, los que eh, empiezan a, a forjar sus buenas intenciones por ascender. Bueno, muchas gracias y siempre a la disposición de ustedes. Jorge Lovera, el entrenador de Villa Ángela junto con Indú Club de Resistencia, al cabo de la primera fase del torneo nacional de ascenso, con su récord de 10 victorias y solamente 2.